hola, hola, sí quién habla, el chino, hola chino, bueno estamos acá en la cadena eco campeones del ring y del otro lado de la línea está nada más nada menos que el campeón mundial eh, Marcos René Maidana, el chino Maidana, cómo estás chino, hola buenas noches, acá estamos bien bueno, estas con Sebastián al lado, si, si, si, bueno, bueno escúchame ayer el, el viernes al mediodía me llamó Sebastián Contursi Diciendo que ustedes habían escuchado el, el audio que nosotros eh, habíamos hecho de la nota a Mario Margocián y que eh, querían derecho a réplica, ¿no? Querían derecho a, a refutar algunas cosas que estaban ahí. ¿Es así? Sí, sí, sí. Bueno, escuchame una cosa. Eh, nosotros, como para refrescar un poco a la gente, vamos a ir poniendo el audio y vos me decís, pará y explicás lo que es. ¿Puede ser? Sí. Bueno. porque así la gente sabe que hablamos porque si no, queda todo muy descolgado y no sabe que es una cosa y que es la otra vamos adelante, señor operador, con el audio hola, hola, sí, hola, sí. Hola. ¿quién es? Mario Marcosian hola, ¿quién es? Sí. ¿qué hay? Marito Domingo yo te voy a bombardear la pregunta pero yo quiero, antes de la pregunta agradecerte todo lo que vivimos en Rosario realmente un lujo Eh, todo, desde que entramos, las chicas, las señoritas nos llevaron, la cabina donde transmitimos, la pelea, de salón, bueno, realmente eh, fue una noche de lujo, hacía mucho tiempo que no vivíamos eh, una noche eh, tan, tan linda, tan especial, en esta cabina había como 19 personas, pero tan amplia la cabina, trabajamos todos, lo divertimos todos, y realmente eh, que para nosotros fue, y para todo lo que estuvimos ahí, una realmente una excelente una excelente jornada, una muy bien organizada jornada bogotí y bueno, el mérito de Mario Margociani y toda la gente que te acompaña a vos. Bueno, no, te agradezco a vos y a tu equipo por venir, siempre están invitados y bueno, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Esta vez salió muy bien, la verdad que fue un hermoso festival sí. y estamos orgullosos. Bueno, José Bocasi, como siempre, yo me, me aparto, él te va a bombardear. No, no, Mario, ¿qué tal? Buenas ¿Pero? noches. Hola, José. El tema uno, quizá usted ya lo, lo explicó en otros lados, ¿cómo está el tema Maidana? El tema Maidana, eh, me tengo a reunir con él, eh, nosotros tenemos acordada una pelea, él tiene varios contratos firmados que debe cumplir, eh, como parte de eso habíamos acordado una pelea, como siempre lo hemos hecho, de palabra. Eh, y bueno, eh, me llamó sobre la hora del viaje, me dijo, me doy la espalda, no voy a dejar no voy a pelear. este Bueno, está bien, agarré, llamé, suspendí la pelea y llegamos en hablar. Ahora ya pasa un tiempo bastante prudencial, estoy escuchando algunas declaraciones de él, pero este, todavía no hemos hablado personalmente sobre el tema. no este, Yo lo que puedo asegurar, con toda mi trayectoria, con toda la gente que me conoce, con... Y jamás en una cosa por otra la pelea estaba acordada estaban acordadas las cifras cómo se iba a entrenar que se iba a hacer y bueno él me dijo me duele la espalda no voy a dejar directamente bueno. de otras cosas lo que pasa es que siempre cuando un negocio se agranda y este maidana es un negocio muy atractivo empieza a meterse gente le llena la cabeza bueno más allá de eso primero te van con él segundo debemos cumplir los contratos o sea, Otra cosa no puedo decir. Mario, te tomó de sorpresa todo esto a A mí, te creo que me tomó de sorpresa, yo lo tan unidos a Maidana con vos. Una, hablamos de un equipo bárbaro, con Miguel, nosotros de acá que somos de afuera, ¿no? Mirando, sí, sí. veíamos que estaba tan lindo todo. Te juro que una sorpresa y, un, y como un dolor me dio, porque yo digo, bueno, fenómeno teníamos un cambio mundial, teníamos una organización eh, vi que viajaban con Turci, vos, eh, Miguel Díaz, los chicos Cuellar, eh, Diego Chávez yo qué lindo, armaron una escudería bárbara y te juro que esto... Eh... como viste hay muchos intereses mexiquinos sí. en todo sí. esto y hay mucha gente que sí. te trae me duele, aunque vos no quieras creer, me duele, Mario porque sí. vos sabés como, siento, como yo siento el museo en la manera que, que vivo esto y que me gusta y cuando uno tenía todo organizado y bueno, tenemos una escudería tenemos alguien que armó esto que me imagino te costó mucho y muchos años desde que vinís hasta armar algo tan lindo y que se caiga, no sé, viste es como que no no lo puedo entender viste eh, vos sabés que hay personas que cuando hay intereses sí. eh, rompen amistades por ahí te traicionan sí, sí. y bueno, el problema es que Mayrana les crea, entonces... Si no. te crees Mayrano, está bien, que te creas. Yo te... Qué lástima, lástima porque estaba tan lindo todo, venía tan bien. Eh... Bueno, eh, Marco, ¿hasta ahí escucharte sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, eh, ahora, eh, no sé, lo que vos quieras decir. Eso es lo que te pasamos hasta ahora. Después seguimos pasando si algo más. Bueno, no, eso es lo que de la espalda no lo dije yo, le dijo él. Sí. Eh, yo no, no, no, le dije que no iba a la pelea porque no me cerraba la... la vuelta Claro. Y bueno, y eso de que me están llenando los cargadores por atrás de no nadie me trajo los cargadores, nada más que algunos me abrieron los y bueno, pude ver algunas cosas que esté mal, así que hizo unas cuantas cosas mal, firmó un contrato más va de la espalda mío, yo no no sé qué contrato hay firmado, así que eh, todo, de todo. Sí. eh esto eh, Sí. te saluda José Chino, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, te quería hacer una pregunta, o sea, para que la gente entienda. Eh, vos primero, cuando entraste con Mario Margossian, estabas firmado con Universo, ¿no es cierto? Yo, sí, sí, sí, sí. Bueno, eh, el contrato de Universo tenía vencimiento ahora, y bueno, se renovó. Yo nunca supe que se renovó, así que, bueno, ese es el problema. Claro, cuando vos o sea, perdés con Kotelny, que luego tomó la pelea con Víctor Ortiz, Y ahí también pasás a depender lo que es de la olla. Bueno, eso yo tampoco sabía que había un contrato firmado con un Golden Boy. Me vengo a enterar ahora por Eric Gómez que me dijo que había un contrato firmado con ellos y que, bueno, y de alguna cifra que habían pagado y que yo recibí, por lo menos. Ahora, eh, con el tema, con, ¿cómo es el tema? ¿Con Mario vos estás firmado con, eh, con papeles o es algo verbal? Sí. No, con Mario, la verdad que no sé todavía de los contratos, porque eh, él firmó contrato por mí, así que, bueno, con Mario sí un contrato firmado, pero, bueno, mandamos a revocarlo ya está todo revocado. ¿Pero vos pensás que eso no puede afectar tu carrera? No, no, no, no puede afectar mi carrera porque nadie me puede parar eh, de, de pelear, nadie me puede evitar, así que no, creo, no... No creo, no, es así que no me puede afectar para nada. Bueno, ahora, ¿cómo quedas vos? ¿Con quién quedás? ¿Cómo quedás? ¿Cómo armás vos tu figura ahora? Marco René Maidana, ¿con quién está? ¿Cómo está? ¿Cómo es el tema? No, estoy solo viendo qué es lo que voy a hacer. Bueno, viendo los contratos que, que todavía Golden Boy, Golden Boy no me presentó, así que estoy pidiendo esos contratos que, bueno, que según dicen que hay firmado con ellos. Claro. Pero todavía no lo vimos, así que, bueno, vamos a ver claro, pero eh, vos, en este momento estás solo sí, sí, sí ya te separaste de Marcosian sí, sí, sí, ¿Vos, vos ya estás separado totalmente de Marcosian y estás solo, escuchame eh, algo que yo puedo intuir hay diferencia de dinero hay bolsas mal pagadas vos cobraste mucho menos que tenías que cobrar en alguna pelea sí, sí, sí, sí. En, en, en casi todas en casi todas cobraste menos de lo que vos te estimabas que tenías que cobrar o de lo que hay firmado con las empresas Sí, sí, sí, sí. Ese, es el, ese, ese es el gran problema que también radica en todo esto ¿cuál es tu futuro, Chino? Y no, ahora estoy viendo para vos Tor, si, si hacemos una pelea y bueno, ya estoy entrenando que estoy estoy bien, estoy a full queriendo pelear claro, pero si no tenés gente represente ¿cómo hace para la pelea? No, la organizamos nosotros de última ¿ah, sí Si no estoy firmado con Golden Boy y busco o firmo con ellos, o, o bueno, vemos. O sea que todavía en el aire, todavía no sabes cuál es el camino así No, todavía no, pero bueno, ya va a salir algo. Ahora, Chino, eh, bueno, mira hubo un caso en Santa Fe, yo también soy de Santa Fe, del zurdo de vasque, cuando tuve el problema con Lemo, que él estuvo parado un tiempo bastante largo, porque cuando alguien cuando iba a pelear le anteponían por intermedio a la justicia, y hasta que no se, se llegó un arreglo. Y lo pararon, por eso vos tomaste, o sea, recaudo sobre ese tema. Sí, no, igual, yo... Oh. Te digo la verdad, nosotros, mira lo que queremos, Chino... Es lo mejor eh, para vos. En este momento, sos, a nuestro criterio, estás entre los tres mejores libras por libras de Argentina, para muchos sos el segundo, eh, para otros sos el primero, y por eso eh, creo que eh, llegan un momento quizás inoportuno, pero también sabemos que es feo cuando pasa este tema que realmente te tocan los intereses económicos, ¿no? Y que sorprendió a todos, digamos. Sí, sí, sí, sí. La verdad que, que yo confiaba en, en cierta persona, pero bueno, eh, estuvo mal algunas cosas. Bueno, escuchame una cosa, Chino. ¿Tenés que agregar algo más? No, no, no, por ahora no. Bueno, eh, yo te agradezco. ¿Estás Sebastián por ahí? No, no, no, no yo estoy... Gracias, ah, Sebastián. ¿Anotar Sebastián? No, no, no. no. Ah, ah, bueno, fenómeno. Entonces, escúchame, quedamos a disposición tuya, la radio, eh, el programa, cuando vos quieras hablar algo, eh, llamás, y lo decía así como me llamaron para salir al aire hoy, eh, vos también llamás y, y podés salir al aire. listo, sí, sí, dale. Bueno, pibe, mucha suerte y gracias por salir. Dale, chau, chau.